Eh, aquí en la ciudad de Toay de un grupo de vecinos y vecinas por el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad, sobre todo por eh, la arquitectura eh, hay edificios históricos que tendrían intención sus propietarios de modificarlos eh, por eso este, hay inquietud y ya hay alguna presentación en el consejo deliberante para charlar de este tema estamos en comunicación eh, telefónica con Pedro Vigne, eh, vecino y e historiador aquí de la ciudad Pedro Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andas? Buen día Pablo y a toda la audiencia. Eh, Pedro, a ver, contanos, eh, han hecho una presentación ahí en el Consejo Liberante, ¿confirmas? Sí, eh, el pasado, este jueves, no, el otro, ya hace 11 días, uh -huh. este, bueno, eh, yo presenté una, una iniciativa mía, en principio, de, de este, al Consejo Liberante, eh, manifestando la preocupación eh, por la modificación y o demolición de antiguos, eh, históricos, centenarios edificios de Toay, algunos de ellos de la época fundacional. Uh -huh. eh, que, bueno, este, pedí pedía al Consejo en esa nota eh, sancionar algún tipo de, de norma, ordenanza, por ejemplo, como la que hemos hecho en, en el año 1996, para preservar esos edificios y, bueno, que eh, no se los este, modifique al menos su fachada, aquellos que las conservan originales, uh -huh. y mucho menos se los demuela por supuesto. Y claro. eh, poniéndome a disposición, además, para trabajar en tal sentido, eh, teniendo en cuenta que, bueno, tengo una experiencia en el tema, bueno, 30 años de historiador, conozco la historia de esos edificios, y además trabajé en, en la elaboración de esa, de esa norma en el año... 96 junto a otros historiadores como José Carlos de Petris, eh, Walter Casenave y el arquitecto de la provincia Miguel García. Uh -huh. eh, pero bueno, este, eh, en su oportunidad se habló con los abogados y nadie puede impedirle a otro hacer o no hacer algo sobre su propiedad. Eh, está, la Constitución está previsto que la propiedad privada es inviolable. Pero sí se puede hacer un arreglo con el dueño, en este caso habría que eh, darle una contraprestación. En ese entonces, este, bueno, eh, el intendente eh, eh, fijó una, una excepción de impuestos, ¿no es cierto? Por sí. eh, el, el tiempo que durara, el, mientras preservara la fachada, que eso estuviera eh, bueno, vigente. Sí. Lamentablemente el Consejo de Liberante no interpretó en su, digamos, este, esa, esa oportunidad, esa... Lo, lo importante que era esa esa cuestión, que sancionó ordenanzas con algunas reformas y haciendo la, este, la vigencia por solo cuatro años. Ajá. Es decir, que para el año 2000 eso ya está vencido, eh, los edificios, algunos de ellos ya han sido reformados, este, algunos también ya no están más, y se sigue, sí. eh, a la vista de todo, está acá. <risa> En el centro, este, bueno, cómo se está modificando otro, el más histórico, entonces, si se quiere, ¿Qué eh, es la casa del fundador, es la casa sí, del fundador de ahí es la primera casa de ahí de 1894. Esa es la comisaría que todavía se conserva, eh, muy modificada, por supuesto, frente a lo que es el Consejo Liberante. Mm. Eh, incluso en una parte superior hay algunos eh, rasgos, conserva de originalidad, este, todavía está sin revocar, porque no han la visto son las dos primeras casas de Tuay construidas con los ladrillos que el propio fundador Juan Brom hizo en su horno de ladrillos eh, donde ahora está la cancha de fútbol de Guardia del Monte Mirá. hay mucha historia en esa casa eh, en esa casa entró en 1901 la policía, por ejemplo a tomar prisionero a, al entonces secretario municipal Eduardo Español porque la gobernación había dispuesto la intervención del municipio ...y él se negaba a entregar las llaves... Mira. ...así que este, se lo llevaron preso... Eh, ...hubo un tiroteo con heridos y detenidos... Eh, ...digamos, en esa casa... ...Brom sentado ahí... ...perqueñó el pueblo... Eh, ...vivió muchísimas... Eh, ...cosas... Eh, ...tristes, alegres... Eh, ...éxitos, fracasos... Eh, ...ahí se criaron sus hijos... ...ahí vivió su viuda, su esposa... Este, que quedó viuda muy joven a los 24 años, este, hasta 1967, que falleció, a los 63 años. Mm. Es decir, eh, no es una casa vieja, no es algo por ahí que alguno no puede entender, y bueno, el, el modernismo, y bueno, hay que hacer... Eh, no, no, no, no, no es así, porque si no, ningún pueblo tendría nada... Eh, la historia hay que preservarla, hay que mantenerla en la memoria, es la base de, lo, de lo, donde nosotros venimos. Si a nosotros nos gusta, eh, no privemos a nuestros hijos, nuestros nietos, de ver esas, esas, eso, eso que es, el, es la génesis, el origen nuestro. Bueno. Eh, y todo pueblo lo tiene, ¿eh? porque eh, uno, yo no viajo mucho, pero me encuentro con familiares, eh, digamos, este, conocidos que viajan por, por otros, eh, otras provincias, y acá no se toca nada. Claro. Sí. Córdoba, San Luis, Salta, lo que sea. Mm. No te dejan sacar la piedra. Mm. Y ni hablar de la casa del fundador o algún lugar histórico importante. Es más, se lo aprovecha turísticamente. Eh, Pedro, y, y escúchame, eh, vos querés que se vuelva a sancionar una ordenanza pero más restrictiva, no, no la que se aprobó en el 96. Eh? Claro, es mm. decir, que sea para siempre. Claro. Que no, se, no estemos así... Eh, hoy día esos edificios, porque el paquete de idea están, a los, los que son privados están a la voluntad del dueño. Es decir, hoy día están desamparados. Si uh -huh. cualquiera de los que tiene el, esos edificios en la actualidad eh, quiere demolerlo, puede hacerlo tranquilamente. Es más, la Casa del Fundador la pueden demoler todas, si quieren. Va a quedar la parte de arriba, ¿sí? Yo creo que no habría que haber tocado ni un ladrillo, uh -huh. pero bueno, ¿por qué la Casa del Fundador? Las otras, eh, bueno, eh, tampoco hay que impedirle a la gente que, qué sé yo, que no haga nada, o que si quiere hacer un negocio, que lo haga, pero... Se puede preservar algo de la originalidad, esa es la idea. Es decir uh -huh. Por eso llegaron a un arreglo, decirle: Bueno, usted qué quiere hacer, bueno, sí, puede hacerlo. Puede... Trate de dejarlo esto, por favor. ¿Puede ser? Uh -huh. Entonces, este, eh, se, se puede, se puede decir. Eh, hay que dialogar con los dueños, un trabajo, digamos. Pero no son muchos edificios, eh, serán 15, 20, pongámosle. Uh -huh. eh, hay que incluir que son algunos este, edificios públicos, porque, también hay que incluirlos, porque eh, que yo tengo la iglesia con la pila fundamental de 1897, pero la construcción empezó en 1909. El Club Guardia del Monte, que fue la sede de la Sociedad Española de Tuay, que se fundó en 1902, pero el edificio en 1904. Claro. La escuela número 5, que es de 1911, eh, la estación de 1897. Porque mañana eh, viene alguien que... Bueno, una comisión directiva, uno responsable, alguien que dice, vamos a, a, a cambiar es eso? el frente acá porque es muy viejo y vamos a hacer todo vidrio porque es más moderno, por, no sé, por lo que sea. Claro. Y se pierde la originalidad, se pierde la historia, se pierde sí. todo. Pedro, Entonces, eh, este... ¿pudiste charlarlo con alguna autoridad eh, cuando presentaste ahí la nota? ¿Lo has hablado, aunque sea informalmente, con eh, el intendente, algún funcionario, funcionaria? Eh, yo le entregué en mano a la presidenta del Consejo Liberante la nota uh -huh. eh, y charlamos eh, respeto, uh -huh. es no es fácil eh, no es fácil la tarea uh -huh. porque hay mucho desconocimiento sobre, sobre esta cuestiones y mucho interés, mucho digamos este indiferencia, mucha estamos en otro tema, en otra y esto parece que no no no no no, no, no. entonces ¿qué hice yo? para reforzar esa iniciativa y para que vean que es eh, solamente idea mía, o interés mío, uh -huh. o, o que me gusta nada más que a mí, le junté cientos de firmas, este, a través de, bueno, firmas en papel, otras a través de la aplicación Changor, otras, es un, subí un par de videos, este, con miles de reproducciones, uh -huh. para que vean que la gente también este, apoya esta iniciativa, que la gente tampoco quiere que tiren sus edificios, este, y bueno, yo creo que eh, se va, los, los concejales van, lo van a entender, uh -huh. eh, yo me he dispuesto a colaborar, así que ojalá se empiece cuanto antes, porque ya te digo, hoy por hoy están desamparados esos edificios, así que eh, será muy triste que mañana hay uno que se vendió hace poco, una panadería de 1907, que tengo entendido que el dueño ya dijo que le iba a tirar porque va a ser local de comerciales. Claro. Así que sí, el, hoy, el, ya. el crecimiento de TOAI ha, ha hecho que haya interés inmobiliario en algunas propiedades y ahí está el peligro. ¿eh? Porque sí, están... es decir, lo económico sobre lo sí. histórico, lo material. Sí. Sí. Eso sí. primó siempre. Sí. Ahora, eh, bueno, está más en evidencia, no más. Eh. Sí. Es una lástima, ¿no? Porque. Eh, pero yo no creo que, que sea tan imposible. Hablando con la gente, con los nuevos dueños, eh, se puede llegar a un. ...a salvar muchos de estos edificios históricos... Eh, ...así que... ...no lo veo tan imposible, digamos... Sí. ...hay eh, que trabajar, hay que ocuparse... ...pero para eso tiene que interesarte... ...y para eso tenés que saber... Claro. ...qué es lo que va a estar... ...si vos no sabés... ...pero esto eh, que yo me he encontrado ahora con gente grande... ...y uno ocupando cargos... ...que mm, desconoce esto... ...es porque durante muchísimos años... ...no, no, no, no, no... ...la gente no se le explicó... Eh, no se les este, hizo docencia sobre la cuestión eh, del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, urbanístico, sobre lo que sea. Y esto empieza en la escuela. Esto viene a enseñarse en la escuela, el chico ya se tiene que ir enseñando la importancia que tiene, de dónde viene, de dónde, cómo surgió su pueblo, cuáles fueron las primeras casas, los primeros negocios. ¿Por qué hay que cuidar eso? Porque es la identidad en nuestras raíces, si nosotros entonces paramos todo, hacemos un pueblo nuevo y listo, es no mismo vivir acá que vivir en cualquier lado, así lo siento yo y lo senté muchos mm. entonces claro esa persona sigue grande desconociendo y no tiene ese amor, ese, ese apego, esa, esa, esa esa cuestión afectiva que lo tiene que enlazar con el lugar donde vive, donde vivió siempre Entonces, este, a mí me toca también esa tarea, ¿no es cierto? Claro. Este, pero no para la gente común, para gente que está ocupando lugares importantes. Yo, por ejemplo, en este tema, eh, yo no veo que se expresa ningún organismo defensor del patrimonio histórico. Y los tenemos a nivel provincial. Incluso no sé si alguno maneja algún presupuesto. Pero nadie dijo, qué tristeza, qué lástima, bueno, vamos a trabajar en algo. Entonces, con más ahínco, con más razón y con más ganas, yo, eh, digamos, eh, este, eh, eh, eh, prendo esta iniciativa, la, la voy a seguir y estoy seguro que vamos a llegar por, a buen puerto. Ojalá así sea, Pedro. Eh, bien, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos. No, no, no, eh, que estoy muy agradecido este, a la gente, ya lo voy a decir en mi perfil de FAI, que sea, bueno, mm. tengo muchos seguidores, y la gente este, me sirve muchísimo como herramienta para, para esta tipo de esta iniciativa. Mm. Y este, tengo la gente que me ha apoyado. Eh, también este, quiero incluir en esta, en esta supuesta proyecto de ordenanza que íbamos a hacer, mm. eh, los monumentos, ¿no? Ah, eh, porque hasta los monumentos están en peligro. Ah. Alguna vez un intendente me dijo que voy a sacar ese monumento para poner tal cosa, me dijo. Y yo le digo, hace poco, eh". Le digo, no, no, no me parece atinado. Le digo, eso se puso hace 60 años, es un alto, estuvo todo el pueblo. Ay, y bueno, entonces este hasta eso también me vamos a tener que incluir, incluso las plantas, ¿no? Mm. Hay unas palmeras muy bonitas frente a la municipalidad. Muchísimos años tienen... Hay dos caldenes que están a la, en la escuela 5, que Martín deben tener más de 150 200 años. Este, entonces también hay que protegerlos a todas esas cosas, porque ya te digo, uno, así como historiador, y otra, la gente común la tiene, y te, no, piensa que nunca lo van a, no, ¿cómo? ¿quién se le va a ocurrir? No, no, sí se le ocurre. Bien pero... Y alguien mañana dice, vamos a sacar esto, vamos por una calle bola y se nos fue ¿no? en 200 años de historia. No. Bien, Pedro, sí, sí, bueno. eh, te agradecemos de vuelta. Eh, bueno, eh, Pablo, gracias a vos por el, este, la oportunidad y, y bueno, estoy en su posición para lo que necesiten. ¿eh? Bueno, muchas gracias, eh, que tenga no, buen día. No, por favor, hasta luego. Eh, Pedro Vigne, eh, vecino, historiador aquí eh, de la ciudad de Toay, eh, preocupado eh, por eh, el avance inmobiliario eh, de algún privado también que quiere este, demoler modificar la fachada de algún edificio histórico, bueno ha presentado eh, una nota pidiendo que se legisle que haya una